Continúas en Ahora Sol y esto es La Persiana. La Persiana. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía. Agorasolradio.org are we're changing our ways then love la gallardona así me dijo ayer un amigo que llamaba a la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Y el mote no es en absoluto descabellado, pues Cifuentes, en efecto, tiene bastante en común con el actual ministro de Justicia. En primer lugar, como él, es muy inteligente, o al menos muy inteligente para el nivel habitual que se suele ver en la primera línea política. Quizá por eso da la sensación de ser muy dialogante e integrada. De las, da la sensación de puro talante y aplicación de las buenas formas, de ser progresista. Pero como Gallardón, es una política muy conservadora y con una inspiración neoliberal en su pensamiento lo cual, como a Gallardón, le ha granjeado no pocos problemas en el seno del Partido Popular, porque Cristina Cifuentes es, además de muy liberal, republicana y laica. Tanto que en el último Congreso Extraordinario, algún compañero de partido la abucheó cuando decía que debían empezar a marcar distancias con la Iglesia Católica. Ser republicano y laico, que conste, no tiene nada que ver con ser más o menos de derechas, pese a que la corona y la cruz, sean símbolos que a la hora de la verdad se tratan como dogmas en el Partido Popular. Y a Cristina Cifuentes la caída uno de esos puestos que puede ser un desafío o el primer golpe de pala hacia la tumba política. Ser delegada del gobierno en Madrid en este mayo de 2012 implica ser la encargada de gestionar la reacción de la policía ante las movilizaciones previstas para el 12 de mayo, Día Mundial de Movilización, y el 15M, cuando el llamado Movimiento Indignado celebrará su primer año de vida. Es un reto para ella y lo ha asumido con una gran diferencia de su predecesora en el cargo. Tifontes tiene un plan, una propuesta inicial que en el anterior gobierno no hubo en ningún momento frente a un movimiento social no reglado, no violento y profundamente desafiante. La delegación de gobierno en Madrid ha autorizado parcialmente las concentraciones que se celebrarán en la Puerta del Sol los próximos días, aunque siempre con una hora límite, las 10 de la noche. A partir de, ese momento y con la, eh, a partir de ese momento y con la intención de impedir una nueva acampada en la, nueva, en la plaza madrileña, disolverá, pero ha dicho, sin crear un problema mayor del que intenta resolver. Es, como digo, una estrategia. Y solo el paso de las manillas del reloj Determinará hasta qué punto Los manifestantes respetarán o no ese límite Y en caso de no hacerlo De qué manera resistirán a una policía Que intentará desalojarles Ya veremos por qué medios Si yo fuera jefe de gabinete de Cifuentes Recordaría que el más mínimo exceso policial Podría provocar un apoyo masivo A todas las plazas Acción, reacción La trampa la ha puesto para tener una excusa Ante la opinión pública Si el 15M no cumple, que no lo va a hacer Pero si uno solo de los dirigentes, ni uno solo, perdón, de los dirigentes que ha intentado reprimir física o criminalizar al movimiento en todo este año Ha tenido éxito real en sus propósitos Veremos si pasa a la prueba La expectación, entre tanto, crece en un Madrid que no sabe muy bien la que se le viene encima Ayer, los antidisturbios desalojaron violentamente Neptuno Se celebraba una victoria futbolística Previsiblemente, son los mismos agentes los que harán guardian un Sol mordiendo el bocado, esperando una excusa, que algún indignado pise la trampa para osos que ha plantado la delegación de gobierno. Y entonces sí, les tocará trabajar de nuevo. La persiana con la expectación pertinente, vamos a arrancar ya la persiana de este 10 de mayo de 2012, donde se van contando las horas que quedan para el 12M y después para el 15M. Nun tu y reggae, kiu, no te aguanto más, así cantaba Rino Aetano hace tantos años, pues a la generación de políticos que tenía en su país. No sé si a algún italiano le ha vuelto a pasar esto. Y ahora sí, María Taosa, buenas tardes, noches y tardes todavía. Buenas tardes Gerardo Lagüens, saludos y bienvenidos a todos y todas una tarde más a La Persiana. Dos días, es el tiempo que falta para recordar las movilizaciones de hace un año y precisamente con eso, eh, con nuevas propuestas. En los últimos días, en concreto hoy, hemos podido ver cómo el ambiente comienza a caldearse. Acabamos de ver desde nuestro estudio la calle Atocha llena de manifestantes a favor de la educación pública. Hoy abri abriremos esta persiana con el que fue nuestro primer invitado. El primer día de este programa estará con nosotros el profesor de Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos, Magu Duarte, y haremos con el balance de este año y además analizaremos lo que nos espera. A continuación traeremos a la mesa de debate un tema que ha saltado a los medios hoy. El gobierno de Aguirre, precisamente como decíamos, dos días antes del inicio de las protestas, quiere cerrar televisiones comunitarias y sin ánimo de lucro como Canal 33, TeleK y Solidaridad TV. Por otra parte, volveremos a aportar nuestro granito en contra de la privatización del agua. Hoy se ha debatido una iniciativa legislativa popular a este respecto en la Asamblea de Madrid y ahí ha estado la marea azul. Ladis, de este colectivo, nos ofrece. Será la última hora. Además, tenemos una gran noticia: nuestra colaboradora más joven, Esther, vuelve con nosotros y su sección, Suite 16. Puedes escribirnos en el Facebook, en Agorasol Radio, en el Twitter, eh, Agorasol Radio también, o llamarnos al 914290189. Además, Hoy tenemos una propuesta para todos vosotros y vosotras, igual que Gaetano cantaba y decía non tu reggae view, no te aguanto más, no puedo contigo, qué vais a poner en esas pancartas para estos días, qué vais a gritar ¿Qué? cuando estéis manifestándoos por la calle, qué nuevo cántico vais a aportar a, a toda esta cultura popular que se ha creado en la calle. Nosotros ya tenemos una propuesta, Gerardo, pero vamos a decirla luego. La, la, vale, vale. Pero hay que decirlo más, ¿no? Hay que decirlo más. no disponibile al confronto nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso hai lo stress Freud e il sess è tutto un chess. ci sarà la res se quest'estate andremo al mare soli soldi e tanto amore e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria è più prosa che poesia dove sei tu? non mi ami più Baja el Sol El primer invitado que tuvimos nunca en la persiana Mau Duarte, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido tantos meses después eh, Teníamos pendiente ¿eh? esta vuelta tuya sí, es, verdad, a persiana, es verdad por lo menos desde, desde el noviembre. Desde, el desde noviembre, ¿eh? noviembre sí, sí, es la última vez que hablo con vosotros. Es que ya, ya sabes que no es que los políticos se olviden de nosotros cada cuatro años, nosotros también nos no, olvidamos de, de, la, de la persona que opine de política <ríe> también. <ríe> muy bien, muy bien. Es un buen síntoma. <ríe> ese, ¿eh? Pero en todo caso, eh, es un placer volverte a tener aquí. Y, y bueno, tampoco era gratuito. O sea, la primera pregunta que te vamos a hacer, yo creo, es... Es que un año. Un año, Mago. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta evolución? Bueno, es... Eh, yo voy a, voy a comenzar con... Eh, lo que habéis comentado antes, vuestra propuesta de que vais a llevar a la manifestación el sábado. Yo voy a empezar por ahí. Mi propuesta va a ser, esto no es una protesta, es un proceso. Y eso es mi resumen de este año. O sea, es muy simple, pero realmente creo que afina bastante con mi diagnóstico de lo que ha estado pasando estos 12 meses. No es una protesta, es un proceso. Y como o, todo... Pro... O, bueno, o, o, volviendo ya a la teoría de la comunicación, sí. eh, la protesta no es un acto, es un proceso. Exacto. O sea, no, no, es, no es algo puntual Exacto. Y también la política debe ser eso, un proceso. No actos aislados de participación de la ciudadanía. O sea, abogamos por un proceso y como todo proceso, tiene una construcción y tiene una lentitud vamos lentos para llegar lejos. Uh -huh. Me encanta Magu Duarte porque cada vez que vienes a la persiana nos, nos das titulares así como panes. <risa> Recuerdo que ese, en esa primera persiana dijiste aquello de no quiero un rollo de una noche con un político, es cierto, es cierto. quiero una relación larga <risa> con un político. No tenía, en aquel momento no, no, te, no estaba refiriéndose a Dominique Estroscal. No, no. <risa> pese, no, bueno. pese a que fue cazado con la señora de la limpieza de aquel hotel el mismo día, el mismo 15M, casualidades de la vida. Eh, exacto. ¿Sí? exacto, exacto, exacto. No, no, igual no es casual, ¿eh? igual, no, igual no es tan casual. Eh, en todo caso, bueno, vamos a, a retrotraer, porque mm -hmm. todavía había mucha gente que, no, que no, nos, no nos seguía en aquel momento, que no estaba tan pendiente mm -hmm. de lo que hacíamos, o que no había caído en las órbitas ahora sónicas. Eh, vamos a intentar situarnos en, en Mago Duarte, que es experto en comunicación política. De repente... Eh, cuando ve lo que pasa el 15 de mayo, vamos a ir al 15 de mayo solo, dejando de lado acampadas, todo el cubo después. El 15 de mayo, de repente hace un día maravilloso como el que hace hoy. Exacto. de Sí, es, hacía muchísimo calor. Increíble. Yo estaba volviendo, además iba de traje, porque venía de currar y sí. pues, estaba volviendo sudando como, como un pollo. Yo venía de las fiestas patronales de Madrid, venía de la pradera de San Isidro, <risa> de la que, es, que es algo muy convencional, pero a la vez muy populoso. Sí. Llegamos a sol. Y participamos de una manifestación Como todas las que llevábamos participando en los meses anteriores O sea que tú no venías por Cibeles Tú, venías, no. tú viniste desde por por Ópera Y me encontré con una marea de gente <risa> Y eso, esa es la sensación De repente sí. llevas eh, la, la, hay... primera, la primera sensación fue sacar fotos sí. Porque era increíble Y la segunda sensación fue llegar a mi casa Y ponerme a buscar Fotos de la manifestación Y darme cuenta que los medios de comunicación Estaban ignorando algo que Silencio. Exacto. Sí, esa noche recuerdo que los medios de comunicación daban que había habido algunos detenidos por mm. los disturbios eh, sí. muy concretos que pasaron después. Exacto. Era la única. Bueno, bueno, también es una pauta de lo que han seguido los medios de comunicación a partir de esta fecha. O sea, criminalización que empezó justo desde la primera noche, posterior a la manifestación del 15 de mayo. O sea, esa noche lo único que salía era violencia. Sí, el, el desalojo. Sí, el así. desalojo... En, en aquel momento empiezan a, a, a difundirse Vídeos de, de algunos de los Exacto. que estaban Ahí por la noche ¿Mm? Y eso es quizás lo, lo que lanza la, las protestas De ya a partir del sí, día Sí, y es la tónica O sea, tú echas, o sea, tienes un pequeño problema insignificante Y de repente le echas gasolina Le echas gasolina a una hoguera minúscula Y de repente provocas el mayor incendio Sí, cuando ya has echado la gasolina poco. Ya taparlo con la manta va a hacer poco Eso es y claro. lo, que, lo que intentaron Y, y eso, y a partir de ahí... Haciendo paja, hago, haciendo, voy a decir, especulaciones, haciendo sí. especulaciones. Eh, si eh, el mismo el mismo domingo sí. no se desaloja nadie, se hubiese quedado ahí como un grupo de, de 20 locos que pueden estar cada X tiempo en sol por, por cualquier motivo, económico real, e religioso podría haberse convertido en, un poco en esa fauna de Madrid y ya está mm. o hubiese sido una forma mucho más lenta de alcanzar algo parecido había necesidad es que de un 15 Entonces es que soy de la teoría de la no espontaneidad del movimiento o sea, yo creo que esto se viene larvando desde hace mucho tiempo. Es como hablar de, la de las revoluciones árabes diciendo que se inmoló un joven en Túnez. Bueno, y lo que había previamente. Y las condiciones que se fueron larvando a lo largo de los últimos años en Túnez. O sea, yo... Es cierto que tal vez aceleró el proceso. Pero lo que también es cierto es que previamente se habían ido sumando diferentes expectativas, experiencias de acción colectiva. Que pudieron empezar desde... Las asambleas de vivienda, en la que la gente empezó a captar lo que era esto de, un, de una deliberación asamblearia y se fue eh, acrecentando con diferentes movilizaciones. Tal vez se aceleró el proceso, pero si no pasaba el 15 de mayo, tal vez podría haber pasado otros otro mes después. ¿Y actualmente? O sea, es decir, ¿ha tenido una, una deriva... A... Bueno, lo, lo, no sé, como lo he comentado yo con, alguna, con algunas personas mm. Yo creo que incluso lo he comentado contigo Es decir, la sensación de, de el 15M se muere se muere te, Uno ha tenido esa sensación varias veces pues Y sí, al día siguiente sí. te, ha, te ha demostrado que no Que estabas equivocado, que había encontrado una nueva forma Una nueva manifestación mm. eh, de, de, de, de, su, de su personalidad De, de sus múltiples caras Ay, Sí, yo creo que corremos el riesgo de, de buscar resultados tangibles pero también porque es a lo que estamos socializados, no solo en cuanto a política, o sea, votamos y tenemos el resultado efectivo a las 8 y 5 de la tarde de ese día de las votaciones, y por lo tanto hemos ganado o hemos perdido. Tenemos esa, esa, esa visión también muy corto, como un cortoplacista de participar en política y en cualquier cosa, o sea, resultados inmediatos, o sea, estudio compulsivo dos horas antes del examen para tener un resultado inmediato de, de aprobado. Esto me lo está diciendo a mí porque fui al uno tuyo. También es muchas veces lo que se pide al 15M, ¿no? Se Exacto, le dice, pero... ¿qué ha hecho el 15M? ¿Es del 15M? ¿Qué ha la... hecho? Pues, pues si quieres te digo tres cosas básicas que ha hecho. O sea, la primera, ha renovado el argumentario político en este país. Ha descubierto nuevas formas de acción colectiva. Y ha encontrado nuevas prácticas de ocupación del espacio público. Uh -huh ya con eso tú como decíamos como experto en comunicación política ¿crees que ha evolucionado en este año ese discurso esa forma de comunicar del 15M o crees que continúa enquilosado en esa eh, en la red en las asambleas a ver son, son prácticas muy lentas es un discurso y una acción muy lenta pero ha evolucionado en conocimiento pero no solo de cara al, al 15M o sea la propia ciudadanía ha percibido que tiene recursos para hacer ciertas cosas que antes del 15 de mayo ni se le pasaba, o sea, desobediencia civil, ¿quién hacía desobediencia civil en este país? ¿Podrá o seguir bueno, haciéndose la desobediencia bueno, ci ahora civil? ahora nos lo están poniendo muy, muy jorobado, precisamente por eso porque una mayor, una mayor parte de la ciudadanía sabe lo que tiene que hacer o lo que puede, por lo menos sí. En este año Se ha, se ha producido bueno pues, se puede decir objetivándolo no, mm -hmm. creo, no creo que que vamos se me caiga a, a algún tipo de ética periodística es mm -hmm. decir que ha sido el año de mayor retroceso en avances sociales De, de la historia de, de este país Vaya paradoja, bueno, retrocesos de avances sociales ¿Verdad? Sí, sí, bueno, sí, pero, <risa> es verdad, qué periodista he sido ahí ¿eh? <risa> es, Esos retrocesos sociales Que ha habido en, en, en este último año Bueno, quizás son equiparables A los que hubo después de la guerra civil o, sea, no, o, sí, de, o, o en positivo Los que quizá hubo después de la dictadura no eh, Quiero decir, en nuestro año de movilización eh, Han caído las mayores hostias Que podría haber habido para el estado de bienestar Pero precisamente por eso Porque ganamos mucho terreno de golpe Si ganas mucho terreno de golpe Lo que vamos a hacer es neutralizarlo ¿Y cómo se neutralizan las cosas? Primero con una campaña mediática De construcción de un problema Ese problema mediático era Insubordinación, era desobediencia era fa falta de higiene Era ¿eh? falta de higiene al principio luego, se, luego La falta de higiene es muy curioso Luego se convirtió en marca de país Éramos una marca o sea, De hecho hoy mismo leía que Qué imagen vamos a dar al exterior o sea, todo eso se fue construyendo. Vas construyendo, vas construyendo y después pasas a la acción política. ¿Por qué? Porque tienes una, toda una justificación discursiva previamente eh, almacenada en los medios de comunicación partidarios. Uh -huh. Y como decía Gerardo, eh, en este año de movilizaciones mm. hemos vivido el mayor retroceso en, mm. en medidas sociales de, de hace muchos años. Pero crees que eh, ha sido que la movilización social ha estado acorde, ha sido proporcional a ese retroceso? Porque no, desde yo... el 15M parece que, bueno. Sí, a ver, yo creo que no. A ver, a lo mejor desde el 15M se ha sido acorde. Desde... Yo... A ver, yo abogo mucho porque, o sea, yo creo que fue una brillante idea descentralizar el movimiento pero como toda descentralización también tiene sus efectos y un efecto de una descentralización es que ya no haces tantas cosas que sean a lo mejor tan visibles o tan masivas, pero yo creo que es el camino que hay que hacerlo, a lo mejor nosotros pensamos ahora mismo que no hemos estado acordes como movimiento de enfrentarnos a todo lo que está pasando pero bueno, hay muchos movimientos y muchos grupos que han cogido el testigo ¿eh? o sea, hace un año no había una marea verde, una marea negra que hay ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, una marea azul con cuestión del agua. Hay una marea ultravioleta. Ultravioleta, exacto. ¿Qué ocurre la marea ultravioleta? <risa> creo creo que es la de los. Eh, que tiene que ver con la con la seguridad, con los cuerpos de policía, pero ahora mismo lo voy a contrastar. Uh -huh. Y, y es eso, o sea, vale a lo mejor que. Hay un modus operandi, ¿no? Exacto. Que se está patentando. Se está nombre. patentando y se está y está permeando en muchos, en muchos lugares. O sea todo lo que ha pasado en la educación madrileña a lo mejor no nos han hecho caso, pero bueno pero tú has, has alfabetizado de manera colectiva y en pensamiento colectivo a mucha gente que estaba fuera de todos los circuitos de lucha dentro de la educación porque estaban monopolizados por actores institucionales como podían ser sindicatos o movimientos ligados a partidos políticos de repente la marea verde se autogestiona y después se, suma, se suben al carro los sindicatos pero se autogestiona ¿cuándo había pasado eso en este país? O sea, vale que, que hayamos perdido derechos en, en este año pero también hemos recuperado o por lo menos hemos descubierto prácticas que antes no existían o por lo menos creíamos que no estaban al alcance de nuestra mano Mencionas a los sindicatos ¿Crees que han perdido protagonismo respecto a la capacidad de convocatoria? Hombre, yo creo que sí pero no solo ellos, también los partidos políticos o sea, había, había cierta uh, institucionalización de, de la práctica política Lo que comentábamos el primer día que estuvimos hablando aquí o sea, Todo fruto de Concebir la democracia solo desde la representación Y la democracia también Se puede concebir desde La práctica directa o desde la práctica deliberativa eh, La representación Implica actores muy institucionalizados Y prácticas muy burocratizadas Como las prácticas de los sindicatos y los partidos políticos Si pasamos y pensamos De una manera deliberativa, deliberativa O directa, es la ciudadanía La que toma las riendas A través de la autogestión a través de la, del carácter asambleario y a través de las prácticas discursivas de intercambio. Eso es romper completamente con el rol de los sindicatos. que es lo Bien. que han hecho? O, o tienen mayor higiene interna y externa o no sé qué es lo que será de ellos. ¿no? Ya lo, ya lo vi yo porque, sí. Si de si ciertas cosas eh, que desde el principio... Bueno, han sido Bueno, elementos de identificación Claramente del 15M respecto a, Y es, por ejemplo En, en ese tipo de, de aspectos Es donde se le puede hermanar con otros movimientos Como Occupy O sí. como ciertos ciertos movimientos O ciertos eh, momentos de los, de los movimientos Que ha habido en las primaveras mm. árabes Pero, bueno, uno de ellos es la no violencia, ¿no? Sí. La resistencia a la desobediencia civil, es decir, el desobedecer las leyes y hacerlo de una manera no violenta. No violenta. Exacto. Y otro de ellos es el asamblearismo, sí. que seguramente está en la raíz de, de que se haya optado, al debatirlo en asamblea, por soluciones sí. no violentas. Pero el asamblearismo es el verdadero dogma del 15M. Quiero decir... Sí, uno de ellos. Es, o si el, no es el más importante. El más importante de todos. Sí. Eh, y bueno, personalmente yo siempre he tenido mis reservas o sea, y no, sí, nunca lo he dicho abiertamente además. No. O sea, nunca, nunca he dicho en, en la persona dudo del sistema asambleario pero dudo de él hombre, es que a ver eh, toda práctica asamblearia tiene muchos matices o sea, está desde una práctica asamblearia directa en la que todo se llega a lo mismo por un consenso o una práctica deliberativa en la que hay un disenso consentido y acordado o sea dialogamos para luego decidir y si tenemos que acortar caminos por medio de una votación lo hacemos eso pues, ha faltado a veces falta pues, de cultura sí, asamblearia sí, tal, tal, quiero tal, decir tal. no asquerosamente pragmática sino en el sentido de, de quizá haber haber ido sacando Eh, bueno, posicionamientos más claros que excedieran a esto es lo que dice el grupo de trabajo su grupo de no sé qué claro, acerca de determinado detalle ¿no? pero también tenemos que ser conscientes de dónde partíamos y partíamos de una diversidad una diversidad llena de contradicciones creativas esas contradicciones creativas corrían el riesgo de hacer explotar todo ¿cómo hacemos que esas contradicciones creativas no hagan explotar todo? por medio de un consenso mayoritario ese consenso mayoritario echa por tierra otras prácticas que podrían haber sido más eficientes. Pero también tenemos que plantearnos si queremos serlo. ¿Queremos ser eficientes en el sentido de generar manifiestos cada mes, cada semana? No, en el sentido de Esa, ver, O sea, quiere decir, yo por, o sea, las dudas que tengo respecto al asamblearismo, sí. por ejemplo. Eh, no las tengo en un, en un grupo pequeño, o sea, me parece maravilloso sí, vamos, que la radio funcione por, por, por asambleas, me parece maravilloso. De hecho, el trabajo que están consensuando, es decir, consensos firmados, presentes en mm. acta, en grupos de trabajo como el de medio ambiente, mm. como el de economía, como bueno, se están viendo propuestas de política y corto a corto plazo, plazo que conocerás. Mm. Eh, entonces, se están eh, bueno, se están llegando a consensos que, que salen de asambleas y que por tanto tienen una legitimidad porque la peña o la gente interesada sí. en, en esas en, en esos aspectos concretos ha, ha presentado un consenso. Ahora bien, a la hora de llegar a la Asamblea General Sol, no, eh, sí. en, ese es el momento en el que la ley de los, de los grandes números no, no cuadra, ¿no? Es decir, sí. ¿cómo puede ser representativo una asamblea de 2.000, incluso la mejor asamblea que se haga, de 50.000 personas, sobre una población de 40 millones o de 45? Ya, pero vuelvo a lo mismo. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que hay ciertos procesos que... Eh, no solo, no solo hacen excesivamente lentas Las decisiones Sino que también alejan a mucha gente O sea, yo creo que se, que se tiene que pensar el, el, Ese asamblearismo Se tiene que pensar en, desde dos variables O sea, no solo lentitud, sino también alejar De acuerdo Pero también tenemos que tener en cuenta Que Estamos empezando a conocernos mm. Un año después todavía. Un año después, sí O sea, es el año de amor Vuelvo a lo mismo, a la metáfora del amor El primer año de una relación es maravillosa Hablamos mucho, luego ya vienen los silencios Bueno, vamos a... O sea, en el símil que estamos poniendo, sí. ya que te has metido Venga, de ahí, sí, que, que nos esto mucho, es Esto ¿sabes? es un poco de... No, que ya me, ya, me ves, ya me has besado una vez hoy Y que hay que ir poco a poco y que tal No, es un poco... Claro. Es una, es, es, el 15M es como una novia que nos deja meter mano del todo ¿no? Un poco a nivel de lo que el 15M hace al Estado <risa> es, es un poco... Eh, El rollo así, la quiero, lo que sea, pero no, no, no consuma. No consuma, no consuma al 15M. Esa es un poco la sensación que da a veces. Ya no sé, o sea hay veces que los amores platónicos son los que se nos quedan toda la vida. Eso es verdad. Eso y es que verdad. los amores de una noche se nos olvidan rápidamente. Lo volvemos a lo mismo, es, que es el comienzo. Parece que estamos en la misma conversación de hace un año. Tú participaste en la Asamblea de Amor y Espiritualidad, ¿verdad? Eh, no. <risa> en cualquier caso, ¿cómo crees que a partir de este 12M, 15M, ¿cómo crees que va, va a desarrollarse esta relación? A ver, yo creo que se va a desarrollar a nivel micro. A nivel micro y con momentos de nivel macro. Pero se va a desarrollar a nivel micro eh, en acciones muy concretas, muy significativas, para la, para la cercanía y no tanto a nivel, a nivel macro. ¿Y crees que este 12M-15M será una de esas acciones significativas y concretas? Sí, yo creo que sí. Y que también es muy reivindicable. O sea, este aniversario es muy reivindicable Y este aniversario es muy para estar en la calle uh -huh. eh, Estamos en un contexto muy difícil o sea, Por eso te preguntaba no. Si era proporcional la respuesta A las medidas Será más adelante uh -huh. A ver, nosotros ya tenemos la marca de 15M uh -huh. Y vuelvo a lo mismo La marca 15M Hay parte de la gente Que ha consumido durante mucho tiempo medios generalistas Para los cuales somos Un inconveniente o sea, pero de todos los lados, ¿eh? o sea, no solo desde el gobierno, no solo desde la derecha o los, o los ámbitos más conservadores, sino también desde una parte de la izquierda. Habrá, habrá cierta autonomía y yo creo que acabaremos juntándonos. Ajá. En todo caso, en el vamos. Tema a... del agua, bueno. los... Hey, vamos a hacernos un, un descanso Escuchando una de esas cuñas que os invitan a todos A que saquéis vuestros culos a la calle el, el próximo 12M, 13M, 14M, 15M Y ya veremos lo que hace Cifuentes Y lo que pasa en los días sucesivos Así que, bueno, esta cuña Donde escucharéis dos voces familiares Incluso pulperas <risa> En mayo seguimos en las plazas Contra las cargas políticas Reforma laboral Subida de impuestos Recorte de lo público Tenemos más motivos que nunca Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org Tienen miedo. Se acerca el aniversario del día en que salimos a la calle y el gobierno de Esperanza Aguirre se ha echado a temblar. Puede controlar lo que salga de sus cámaras, las de Telemadrid. No puede evitar que las de los medios alternativos graben la marea de personas que desfilará por las calles de la capital en los próximos días. El Ejecutivo Regional, sin embargo, saca pecho y dos días de que comiencen las movilizaciones. El secretario general del Consejo de Gobierno, José Luis Martínez Almeida, ha ordenado el cese de todas las emisiones radiofónicas de Teleca y Canal 33 y, además, Solidaridad TV. Concretamente, ha ordenado a los vecinos del edificio Torre de Valencia el cese de todas las emisiones del operador instalado allí. De no hacerlo, se sancionará a los vecinos con una multa de 30.000 euros diarios. Vamos a analizar este asunto con el director de uno de estos medios, Enrique Riobó, de Canal 33. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, soy más indignado que nunca Bueno, ¿cómo ves esta situación? ¿Crees que de verdad va a haber un apagón en Canal 33? Pues yo de lo que está ocurriendo en este país Ya me creo cualquier cosa Y cualquier cosa puede ser verdad, lamentablemente Porque eh, lo estamos viendo en los últimos días uh -huh. eh, Ellos aseguran que, que no tenéis licencia Paco Pérez, el director de Teleca Decía que esto era parcial, parcialmente verdad Explícanos esto Vamos a ver, eh, la licencia es un título administrativo Pero es que nosotros tenemos una ley Y la ley es de rango superior a cualquier título administrativo que se niega a dar la Comunidad de Madrid. ¿Cuál es, ¿cuál es esa ley, Enrique? Perdón. La Ley General del Audiovisual. Y la Ley General del Audiovisual hay que recordarles a estos señoritos de la Comunidad de Madrid que sale en el Congreso de los Diputados y en el Senado que representan la soberanía nacional con el apoyo de todos los grupos políticos. Y la enmienda que reconoce a las televisiones locales de, presi de proximidad existentes sale eh, en el Congreso de los Diputados y en el Senado con el apoyo de todos los grupos políticos. Y una ley, yo insisto, es de rango eh, legal superior a cualquier título administrativo que se niegan a dar estos, eh, los del rancho. Enrique, eh, para que nos entendamos, esto es eh, como si yo puedo conducir Pero el, el, la región se, el, el, En este caso sería El gobierno de la Comunidad de Madrid Me niega a mí físicamente el carné por así no, decirlo. Eh, Imaginemos que Esperanza Aguirre y su lugar teniente Ignacio González Pues lo que hacen es no reconocen Los carnés de conducir que os pide El Ministerio del Interior Es, uh -huh. es prácticamente esto Entonces, Se creen que vosotros es su, su rancho Autorizados por esta ley del audiovisual, del audiovisual No tenéis la licencia Porque nos la ha concedido la Comunidad de Madrid Para eh, lo que es el acto físico De la emisión Efectivamente eso y no la Es legal que exista Canal 33 Pero no es legal que emita a través de una antena No, No es, es igualmente legal que emita a través de una antena Lo que no tiene es el título Administrativo Pero el título administrativo porque la Quien tiene que darlo no lo quiere dar Y entonces no vamos a ir allí con una pistola para que den el título administrativo. Pues, o sea, ese es el. Imaginemos que se negasen a convalidar el carnet de conducir, por poner ese mismo ejemplo, y que dijesen: Pues tú no puedes conoce, conducir porque, aunque tengas carne, no te lo hemos convalidado porque nosotros que lo tenemos que convalidar, no lo convalidamos y en esa estamos. Pero es que incluso ellos no atacan directamente a los medios de comunicación críticos, que en este caso somos Teleca y nosotros. Y atacan a unos pobres señores de la comunidad de vecinos de la Torre de Valencia En una operación de chantaje y coacción Que realmente es más propia de la mafia que de un gobierno democrático Disculpadme porque tenemos ya al otro lado del teléfono a Paco Pérez Que es director de Teleca Paco, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, eh, ¿cómo estás tú? Pues, eh, hombre, eh, cabreado, pero te digo también con ilusión Y cada vez que nos ataca doña Esperanza Aguirre, pues es un motivo de estímulo también, ¿no? Es una amenaza, desde luego, para la libertad de expresión, para el pluralismo en la Comunidad de Madrid, y que retrata a doña Esperanza. No es la primera vez, porque ya con el concurso de la TDT en Madrid, donde repartió las licencias a todos sus amiguetes, pues quedó en evidencia el concepto que tiene esta señora de diversificación de, de la información, de lo que es la pluralidad, de, en definitiva, de lo que es la democracia. No sé si, a lo mejor esta es una pregunta obvia, pero ¿creéis que esta medida tiene algo que ver con que se aproxima el aniversario del 15M? Porque la noticia la hemos conocido justo hoy, 10 de mayo. Enrique. Pues, eh, mira, Pac, adelante, hay Pac. cosas que yo mm, pienso ya que no son por azar, eh, pero realmente el tema de que eh, esté aumentando la protesta porque las injusticias el desatino de las políticas que tratan de aplicar, con el que se está castigando a millones de ciudadanas y de ciudadanos en todo el país y en esta comunidad y en esta ciudad pues está llevando la protesta a la calle y estas protestas pueden ser aún todavía eh, mucho más masivas el próximo sábado, el día 12 eh, y claro Somos unos medios que estamos eh, siendo altavoz del 15M, de las protestas sociales, de las reivindicaciones de los eventos sociales, de denuncia de las injusticias que se están cometiendo día a día. Y, hombre, yo creo que estos hombres, esta gente, no están acostumbrados a digerir la crítica, a digerir una verdadera digamos, una alternativa informativa ¿no? a toda esta panoplia de medios de comunicación Eh, cortesanos, paniaguados y, y adeptos al régimen mm. Precisamente por, por ahí va a preguntar, aprovechando también que está, que está Mago en la mesa, una pregunta que os lanzo a los, a los tres eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué espectro eh, político queda en los medios de, de la Comunidad de Madrid después de esto y de lo que han sido las fusiones de los, de los grandes medios en el último año? Enrique Eh, bueno, pues eh, según dicen ahora con los nombramientos que va a haber en Radio Televisión Española habiendo modificados en la ley pues Telemadrid será casi como la BBC o sea que no nos queda nada que por ver ¿no? o sea realmente pero es curioso, dos pequeñas televisiones locales históricas, eh, tres en este caso eh, parece ser que somos un gravísimo problema en la Comunidad de Madrid y un problema que hay que atender eh, cortándolo de raíz eh, aquí están en juego derechos fundamentales Está en juego eh, la calidad democrática de una sociedad y yo lo que hemos hecho en una nota de prensa pues llamar a la ciudadanía que diga basta porque realmente mmm, poco, poco espectro y poco pluralismo queda en los medios de comunicación. Magu. Mm, yo estoy completamente de acuerdo. Vamos, o sea, las pocas ventanas que nos quedaban abiertas se nos van cerrando. Eh, si no es por supuestos beneficios económicos es por decisiones administrativas y partidarias. Entonces, eh, os, ¿o luchamos por la contrainformación y por eh, ese tipo de canales y este tipo de ventanas o lo vamos a tener bastante mal? Matizamos un momento, antes, antes de, de lanzarte a ti la pelota, Paco, eh, matizamos que, el como bueno, para el que no lo sepa, la libertad de expresión, tal como está articulada en la Constitución, deja al margen de la regulación el espectro el espectro eh, radiofónico por así decirlo del espectro de ondas tanto de radio de radio eh, no como nosotros que emitimos online sino la radio tradicional eh, o la televisión en este caso y como está sujeto a licencias públicas pues pasan este tipo de cosas Paco eh, nos enfrentamos a la televisión única en los próximos años Paco Paco Oye, yo la, la verdad es que lo sigo muy mal, el debate prácticamente no lo estoy entendiendo y si por favor si me formuláis una pregunta, sí, te... cuando me hacéis las preguntas sí, sí lo oigo, pero Ajá. estoy en la calle y la verdad es que el debate no me estoy enterando de nada. A ver, eh, Paco, la pregunta es, eh, ¿te da a ti la sensación de que en, en la Comunidad de Madrid eh, se queda muy monocolor el, el espectro de las televisiones en, en cuanto a la información política que van a dar y en cuanto a sus tendencias ideológicas? Bueno, por pues eso ya es una pretensión eh, del gobierno de la Comunidad de Madrid desde al seguirle, está a, a, al frente del mismo, ¿no? Es decir, el concurso de, de, ya indica, bueno, ya se le dio el plumero a esta señora de, de sus intenciones absolutamente digámoslo ya, autoritarias aquí se reclaman del liberalismo pero, vamos bueno, ella misma también ahora, a propósito de la propuesta de, de privatización de Telemadrid eh... ...pues eh, ya dijo que se reservarían el tema de los informativos... ...el control de los, de los, de los informativos, ¿no?... ...el control ideológico, más o menos, de los informativos... Uh -huh. ...es decir, no tiene ningún respeto a las o, opiniones que no son las suyas... ...a las voces que son ajenas... ...y, pues, eh, la supretensión desde luego, es eso... ...que haya aquí una, una sola, un solo discurso... ...pero eso es una cosa, lo que ellos pretenden y otro lo que nosotros les dejemos... Uh -huh. ...hay que tener en cuenta que no hay que ser eh, caer en el escepticismo... ...sino bueno pues generar también ilusión en que las cosas se pueden cambiar... ...y estamos viendo como en Europa están cambiando cosas... ...se están derribando eh, gobiernos... ...se están prácticamente eh, socavando eh, sistemas que han sido nímodos durante mucho tiempo... Gracias a la lucha, a la movilización, y aquí, desde luego, que no piense Esperanza Aguirre que se va a ir de rositas con este asunto. ¿eh? O sea, que la. Eh, como ella decía, ¿no? se van a ir de rositas, ¿no? Aquellos mm. ciudadanos que protestaron, que, si no recuerdo mal, por el tema del, del metro. Bueno, ella tampoco se va. Si tuviera, si, me gustaría que me viera ahora, que, que, me, que estuviera viéndome y viera mis labios y que eh, eh, leyera en ellos lo que le estoy diciendo, no va a ser tan fácil cerrar nuestra emisora. Se lo vamos a poner muy difícil, como lo supusimos en, en el año 2005, ahora vengo de una asamblea de asociaciones de vecinos, el próximo miércoles hay aquí una asamblea ciudadana donde que esperemos que esté a reventar y ya veremos las acciones que vamos a tomar de movilización social y también las que en legítimo derecho nos correspondan. Paco. Eh, muchísimas gracias por estar en La Persiana y, y bueno, vamos a seguir aquí en el estudio con Enrique Pero estaremos pendientes de bueno de la salud de, de Teleca en los próximos meses Muy bien Gracias Pues muchas gracias y un abrazo a Enrique también Igualmente Luego. Enrique, eh, en el peor de los casos eh, Si no se consigue bueno, parar definitivamente eh, bueno, Mediante la presión ciudadana O mediante algún tipo de recurso No lo sé ¿Qué va a hacer en el 33? En el peor de los casos, te quitan la antena de, del edificio Valencia y, y, qué, y ¿qué hacemos? ¿Vamos a Internet, eh, todo es streaming ya? Siempre hay algún, algún plan B, pero ahora si sí yo digo, eh, y en este caso no lo voy a desvelar, porque cuanto menos sepan mejor. O sea, Es decir, gente que tiene actitudes antidemocráticas, gente que critica lo que se hace en Venezuela y nos llevan a esas eh, latitudes. Eh, no tiene ningún sentido Yo creo que la sociedad eh, democrática Y la sociedad madrileña Lo es por encima de sus eh, autoridades Eh, no va a consentir estos atropellos estos caprichos de la, del gobierno regional hechos en este caso con comportamientos que recuerdan y yo lo digo, es lo que me ha preocupado en el día de hoy no esto recuerda la amenaza y coacción que están haciendo a los vecinos de la Torre de Valencia me recuerda los peores en 30 comportamientos 30.000 euros diarios es la multa pero, que, sí, con, con que la esto, que amenaza la Unión de Madrid es, si no sí. retiran esa antena Eso es amenaza y coacción. Y me recuerda los tiempos de la mafia en los años 30. O sea, es, realmente no es propio de un gobierno democrático y yo creí que en España el cierre de medios de comunicación se había superado encima de medios de comunicación que se autofinancian y funcionan por sí solos y que no tenés, y que no habéis hecho ningún chiste sobre el rey últimamente no no últimamente es ocasión. verdad en las últimas horas no hemos hecho ningún chiste sobre el rey este seguro no, nos siguen dando motivos y este seguro bueno, será uno de los directamente sí ¿eh? porque aquí vienen los bipartidos cada x y, y, y no se suelen cortar cuando ahora sol radio sí que lo ha hecho no <risa> <se trata. risa> y en cualquier caso como decía nos siguen dando motivos y esto será uno un motivo de protesta estos próximos días Enrique Riobó, muchísimas gracias por estar aquí en Aguasol Estatario. Yo como protesta que me nacionalicen como banquia <risa> bueno, Lo que pasa es que luego te van a privatizar y nos van a robar dos veces, que es lo que pasa <risa> Gracias Enrique, hasta la próxima Un saludo Vamos ahora con la otra cuñita que os tenemos preparados lo que os recordamos que tenéis que mover el culo estos próximos días Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Y ha llegado el momento de. Suicistein, seventeen. Eh, en todo caso, ha llegado el momento de que Esther, libre de los exámenes, nos lea su sección. Buenas tardes, Esther. Ahí, ahí, ahora mucho mejor si te hablo por Buenas tardes. Nunca me lo abres. Siempre ¿eh? te lo hago, ¿eh? es que te tengo una manía. Me cago Ya ves. Ah, vale, pero bueno, pero no sabes que... No sabe que ibas a hablar. Eres Esto la es como, como cuando vas conduciendo, si el peatón no hace intención de meterse en el paso de cebra, pues hombre. ¿Para qué vamos a frenar? Bueno, eh, Esther, de qué nos hablas hoy? Muy so evidente de 12M15M. ¡Es sorpresa! Te, mírate, ponemos a la Criden, hoy de fondo, a ver ¿qué te parece? Vale, adelante, Esther. Hoy, a pocos días de recordar que hace un año que miles y miles y miles de personas nos unimos para salir a las calles y ocupar plaza, plazas y barrios, siento mi corazón latir al ritmo de la esperanza al comprobar que esto no se para, que después de meses recibiendo palos, literales o no, nadie nos quita de la mente el objetivo de conseguir un cambio, un cambio que cada vez se hace más apremiante, un cambio que llegará... Con toda la represión ejercida, he de reconocer que he llegado a tener miedo, pero no el miedo paralizante que ellos deseaban provocar, sino un miedo que, aunque me haga pensar, no ha impedido ni impedirá que salga a manifestarme en contra de lo que no me gusta, que no evitará que reclame mis derechos, que jamás conseguirá que contradiga mis ideales. Un miedo que termina transformado en rabia y, finalmente, en una satisfacción absoluta, ya que si buscan nuestro miedo es porque no pueden controlar el suyo. Y si nos temen es porque hacemos peligrar la dictadura del capital. Por eso, digan lo que digan o amenacen lo que amenacen, el sábado saldré a la calle. Saldré, gritaré, recorreré con ilusión esas aceras que antes de este movimiento me resultaban ajenas, esta ciudad que dejó de ser fría al calor de la lucha, bajo este cielo que nos ha visto avanzar, que nos ha visto crecer, que nos ha visto caer y también ha comprobado que volvimos a levantar. Y nos levantamos por el apoyo de manos que nos tendían nuestros hermanos, amigos, conocidos o incluso desconocidos. Manos y malas intenciones, manos que forman el 99%. Manos que volverán a extenderse pacíficamente contra la violencia y que recorrerán el mundo hoy, mañana y siempre, hasta que ya no necesiten remover las bases para forzar la caída, porque no haya nadie arriba que deba bajar. Porque un día, todos, juntos, lo conseguiremos. Esther, hablabas de miedo y, y supongo que todos los que estamos en el estudio escuchábamos el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Pues, antes no sé qué golpe se ha oído la manifestación de abajo y hemos salido a ver si había pelotas, pero no. Pero no, afortunadamente no. Sí. no. No, era eso. No sé qué ha sido. Te veremos en la calle el 12M, ¿verdad, Esther? Sí. Antes de que te recluyas De nuevo, ya, ya sí Después te has quedado sin asamblea Mi, mi libertad termina el sábado Entonces ya eh, dejarás la tiranía de los mercados Y tu lucha contra ella Para ir a la tiranía de los exámenes Sí a la tiranía de la selectividad más concretamente la selectividad ¿eh? Que eso sí que me da más miedo ¿eh? Ahí, Yo te, te diría que, que estudies Pero en el fondo, visto como me ha ido a mí, no sé yo Podemos decirle que sí con, con la voz Pero decirle que no con la cabeza Porque esto es la radio y da igual No, no, sé. no nos ve nadie Muchas gracias, gracias en, todo, en tu caso por estar aquí Quédate aquí pendiente Porque ahora vamos con un tema que a ti te toca de cerca Vamos a escucharnos un par de cuñas y seguimos en la persiana. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net.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 La Asamblea de Madrid iba a debatir hoy en el Pleno una iniciativa legislativa popular... ...promovida por ocho ayuntamientos... ...en contra de la privatización de la mitad del canal de Isabel II... ...la empresa pública que gestiona el agua en la región. Como recordaréis, el pasado 4 de marzo... ...se llevó a cabo en la comunidad un referéndum... ...en el que votaron cerca de 180.000 vecinos... ...y donde el 98% de los que depositaron su voto... ...se mostraron a favor, del agua, a, a favor de que el agua siga siendo pública. Mientras el texto se debatía en el Parlamento Regional... Un centenar de personas de la plataforma en contra de la privatización del canal de Isabel II, lo que se conoce como la Marea Azul, se han concentrado en el exterior. Ladis, miembro de este colectivo, ha estado allí y ya nos escucha al otro lado del teléfono. Ladis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, darte la bienvenida a La Persiana. Eh, pues, y las gracias por ser nuestro testigo de excepción de, de lo que ha pasado ahí. Y matizar que esa iniciativa legislativa popular aún no se ha debatido, ¿verdad Ladis? No, efectivamente, dos matizaciones, si no se importa. Éramos bastante más, afortunadamente, aunque eran las 4 de la tarde, yo creo que estaríamos unas 400 personas. Había trabajadores del canal, estaba el pleno del comité de empresa allí, con aproximadamente un centenar de trabajadores, y todavía estábamos unos cuantos más de la plataforma y de las asambleas del 15M, con una lucida presencia de pancartas, ¿no? Eh, a las cuatro nos hemos concentrado porque era cuando entraba la presidenta eh, y varios consejeros hoy tenía una larga sesión en la asamblea regional que Nos han dicho varios diputados que han salido a hablar con nosotros que probablemente terminaría a la una de la madrugada. Les hemos preguntado, aunque ya teníamos una idea aproximada, a qué hora se discutiría la iniciativa legislativa municipal y nos han dicho que en torno a las diez o diez y media eh, fuera, además de bastante gente de, de los que os he comentado, asambleas, plataformas, trabajadores del canal, estaban también varios eh, alcaldes y concejales de los ocho ayuntamientos que impulsaron la iniciativa legislativa municipal y que han ido a recoger sus acreditaciones y que pensaban volver a la Asamblea a la última hora de la tarde-noche para asistir a la discusión de este tema. ¿no? Si me permites eh, un que momento, ha Ladis. La, la, la, han los consejeros y eh, bueno, pues, eh, hemos dejado nuestra constancia de nuestro malestar por la privatización y el deseo de que la Asamblea refrende la no privatización. Eh, explícanos un momento eh, La iniciativa legislativa popular tan, Tal como la está, se está concebida aquí eh, Es una prerrogativa de, de los alcaldes ¿Verdad? No, no estamos hablando de la iniciativa Legislativa popular que lleva medio millón de firmas eh, De ciudadanas como Respaldo. En Este caso es una prerrogativa De los alcaldes, de estos ocho alcaldes En concreto, ¿verdad? Sí, es que eh, yo creo que hay cierta confusión Entre el marco autonómico y el marco Estatal, ¿no? El canal de Isabel II es una empresa autonómica Y entonces sobre él nos rige la legislación estatal, sino la legislación autonómica. Y en la autonómica existen dos figuras de participación eh, a la hora de intervenir en la iniciativa legislativa, aparte de los grupos parlamentarios. Una es la popular, en la que 50.000 ciudadanos censados en Madrid pueden someter un texto de ley a discusión en la Asamblea, y otra es la municipal, en la que si tres ayuntamientos con al menos 50.000 electores, por mayoría absoluta, deciden eh, presentar un texto de ley, obligan a discutirla a eh, la Asamblea Regional. No conseguimos tres, sino ocho ayuntamientos, no 50.000, sino más de 500.000 electores, y por tanto las condiciones estaban sobradamente cumplidas. ¿no? Algunos de los ayuntamientos eran incluso ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular, aunque no tiene mayoría absoluta, y se ha provocado un rechazo unánime de del resto de los grupos municipales representados. Entonces, lo que ha ocurrido es... Se consiguió la iniciativa, se presentó en la mesa de la asamblea, la mesa de la asamblea mareó un poco la perdiz, como se suele decir popularmente, no tuvo más remedio que aceptar su discusión y esta tarde era cuando se hacía la discusión se va a iniciar con la lectura de la documentación que presentaron alcaldes y concejales, habrá debate de los distintos grupos políticos lamentablemente no existe ni la posibilidad de intervenir de los propios alcaldes ni siquiera eso es posible y se resuelve con una votación final uh -huh. eh, eh, hay que remarcar que es un marco muy restrictivo en cuanto a participación ciudadana extremadamente alejado de lo que ocurre por ejemplo en otros países como Italia en la que la ciudadanía Con, eh, si recoge 500.000 firmas, fuerza un referéndum vinculante, ¿eh? que lo es si participa al menos el 50% más uno de los ciudadanos censados. Como veis, el marco democrático es extremadamente estrecho y nosotros lo que estamos haciendo es introducirnos por los pequeños resquicios e intentar ampliarlos. Mm. Eso era lo que intentábamos hoy. Mm. Pues, eh, Ladis, eh, te tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. De todas formas, te agradecemos que hayas estado esta tarde en la persiana explicándonos en qué ha consistido esta concentración. Esperemos que la Asamblea vote que no, que el agua continúe siendo pública y que continuéis con vuestras eh, movilizaciones. Muy bien, hasta luego. Gracias, Ladis. Un saludo. Antes de enfilar el final de esta persiana, pues si no se ha quedado claro, os recordamos lo que pasa este fin de semana.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 Eh, catando rap de 10 años Durante las marchas indignadas Pero fue un momento Es decir, co Como colaboradora sin duda era más joven Y el primero Y habéis estado aquí, Eso ha sido bonito sí. ¿eh? Es decir... cierto Es decir, que todo este fin de semana haremos celebraciones y haremos cosas. Estáos pendientes. Si queréis pasar por aquí, estáis bienvenidísimos. Si el sábado vas a salir, tú tal, tú puedes, dar, te puedes pasar por aquí. Que igual te pilla de camino con tu marcha y todo. O... Quizás. <risa> y, y lo mismo que estéis estáis invitados. Eh, Didi, María. Y para comenzar esa carrera de movilizaciones, eh, qué mejor que, que convocar a la ciudadanía y a los oyentes que nos están escuchando en este momento a un stop de saucios. Nos acaba de llegar un email por medio de nuestros compañeros de Barrio Canino que aseguran que mañana eh, o sea, hay un desahucio previsto en Torrelodones en la calle eh, de las Artes número 3 y está convocado todo el mundo que quiera ir allí a las 9 de la mañana pues tenéis esa convocatoria y bueno yo en previsión de, de, de lo que nos, se nos viene por delante he elegido un tema no sé si me vais a llamar moñas pero no, no me quedaba otra en cualquier caso muchas gracias por estar al otro lado del ordenador ¡China! Gracias Magu por estar aquí un día más Gracias a vosotros y enhorabuena Un año es <risa> muchísimo tiempo Gracias Esther por estar aquí Y a todos vosotros, nos vemos en la calle Hoy no echamos la persiana Y si eso dejamos que la eche Freddy Que la eche Freddy, Mercury, la eche Freddy. ¿no? Un abrazo para todos y que no os paren Y que no os paréis Sobre todo eso Esther, dale un beso, diles que hagan algo Moveos. Y, y echa la persiana, a ver, ¿cómo ha la persiana? Con la boca. <risa> <risa> Buscate tu, tu, tu, tu, tu, tu sonido. Le dejo al primer invitado, que seguro que lo está deseando. Venga, haz una persiana. <risa> <risa>